Breve mensaje a la Comunidad Católica de Nueva Concepción y a la diócesis de Escuintla. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, muy queridos sacerdotes párrocos, especialmente de Nueva Concepción, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, quiere ante todo por este medio agradecer a Dios y a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, el hecho de que se haya podido recobrar un terreno desde hace más de 25 años pues usurpado eh, por quienes no les correspondía y que es propiedad de la Comunidad Católica de Nueva Concepción. Yo recibí desde hace tantos años el encargo de ver que la justicia se cumpliera y que ese terreno regresara a quien corresponde como es la Comunidad de los Fieles Católicos de Nueva Concepción. No ha sido fácil porque la justicia en nuestro país tiene un altísimo grado de corrupción, de modo que tras tantos años, en las fechas prácticamente de la Inmaculada, se ha podido recuperar ese terreno. No es ni mío, no es de los sacerdotes, es de la parroquia de Nueva Concepción, es decir, de la diócesis entera. Quiero agradecer por este medio del esfuerzo de todos los sacerdotes que han contribuido Últimamente el padre José Luis país el padre Willy Ortiz y anteriormente pues la visita del cardenal Álvaro Ramazzini quien dijo estando presente Nueva Concepción la frase que hoy les inspira La paz es fruto de la justicia, una justicia que tantas veces no llega pero Dios lo puede todo, Dios lo ve todo Gracias a todos ustedes, queridos fieles, que han apoyado pues el haber recuperado ese terreno de forma pacífica y hay una declaración de quienes estuvieron antes donde reconocen la propiedad jurídica de ese terreno y naturalmente hay quienes no están contentos porque le tienen intereses, tienen amistades con los que estaban antes pues ya pueden ir a buscarlos a donde están Nosotros no tenemos ninguna pretensión, sino que prevalezca esa justicia y que corresponda a quien le debe darse lo que hoy tenemos como ese pequeño terreno. Dios les bendiga el inicio de este jubileo de la esperanza, estando antes naturalmente el nacimiento de Jesús. Que todos sean bendecidos, sigan adelante en ese apoyo a la justicia y por eso tendrán la paz y que en todo momento recordemos somos todos una familia en esta diócesis y cuando una parte del cuerpo sufre pues sufrimos todos hoy todos damos a gracias a Dios que por intercesión de nuestra madre ante Dios se ha hecho posible que se devuelva lo que correspondía a los fieles de la nueva concepción el Señor les bendiga a todos y que esta Navidad tengan ustedes esa presencia de Cristo en sus corazones y Él es nuestra esperanza que no falla, es el dueño de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, que causa tanta alegría la concepción de María.